Ahora vamos a tomarnos unos minutos para conversar con María Elena González, es delegada del INAES de la Pampa. Muy buenos días, María Elena. Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos cómo viene siendo el trabajo. ¿Están acompañando a más de 90 cooperativas en toda la provincia? Así es.、Eh, se ha trabajado muchísimo、eh, en estos últimos años y diría que se intensificó. Eh, el 2022,、eh, el movimiento cooperativo está más activo que nunca. Hemos conformado 35 cooperativas en este último año, un número muy importante, y, y sobre todo cooperativas de trabajo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ¿Por qué crees que se dio este, entre comillas, boom? Del cooperativismo, porque también lo, lo, lo notamos nosotros y nosotras acá, el crecimiento y la, la, digamos, la voluntad que hay de cooperativizarse. Mira, creo que hay un mensaje que nos incorporaron a través de los medios masivos:、eh, que solamente existía trabajo genuino en las grandes empresas,、eh, como si todos los trabajadores tuvieran acceso a una、eh, multinacional、claro. y demás. Y resulta ser que el cooperativismo brinda otra opción. Y, y también estamos hablando de trabajo genuino.、Y、inclusive de、eh, un trabajo de, de calidad, un trabajo que tiene compromisos muy importantes con la cooperación, con la colaboración, con mirar al otro,、eh, un, una mirada sumamente ambientalista.、Eh, De preservación no sólo de los recursos naturales,、eh, culturales y demás.、Eh, con lo cual,、eh, este mensaje que, que se da de que aparentemente el cooperativismo y el mutualismo、eh, no brinda trabajo de calidad,、eh, por cierto, lo podemos desterrar.、Eh, mm. El cooperativismo brinda una oportunidad、eh, de un trabajo que, por cierto, No está regulado al que esperamos que en algún momento sí,、eh, se, a través de normas específicas. Porque en realidad,、eh, todos sabemos lo que es、eh, trabajar en relación de dependencia y el trabajo autónomo. Y hasta ahora、eh, no hemos incorporado en nuestras leyes、eh, algo que estamos impulsando desde el cooperativismo, que es el trabajo cooperativo y mutualista. Eh, que es tan importante.、Eh, las personas se han agrupado, organizado、eh, a partir de un emprendimiento en común, de una experiencia o de un conocimiento sobre alguna temática. Y hoy tenemos cooperativas sumamente exitosas en la provincia.、Uh -huh. Y otras que debemos de, de promoverlas, de, de estimularlas. Para que, para que continúen, porque a lo mejor se plantearon un objetivo、eh, que no era alcanzable a corto plazo, pero que sí puede ser viable a largo plazo. Bien, ese, ese es el acompañamiento de la estrategia de, de, la, de la cooperativa. Bien, e y, y a ver, decías recién que, que no está regulado. ¿Qué es lo que falta para regular? Una ley que comprenda el trabajo cooperativo. Eh, el trabajo cooperativo, como tal, ¿no? Claro.、Eh, y, y esto es muy importante y es una herramienta que seguramente、eh, vamos a poner en marcha, vamos a tratar de, de impulsar y de estimular. Para desterrar este mensaje de que el trabajo cooperativo mutualista、eh, no es trabajo digno,、uh -huh. sí es trabajo digno. Y es mucho más digno en el sentido. Que、eh, es autorregulado, ¿no?、Eh, los consejos de administración de cada una de las cooperativas o mutuales son los que regulan qué hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, qué, qué permitimos y qué no. Hay un reglamento interno、eh, y un estatuto que, que les posibilita un, un, una cantidad enorme de, de acciones.、Eh, por cierto, desde Linares. Hemos tratado en todo momento de、eh, agilizar, hacer cada día las t r a m i t a c i o n e s más simples. Cooperativas que históricamente han tardado uno o dos años en constituirse, hoy podemos decir, estoy hablando sobre todo de、uh -huh. cooperativas de trabajo,、claro. que en 45 o 60 días reciben su matrícula, reciben su quit. Y el último convenio que hizo i n á e fue con el Banco Credit Cop. O sea, ahora las cooperativas no solamente van a recibir la matrícula, el quit para poder operar en AFIP y, y poder obtener la documentación en rentas, sino que además、eh, van a tener abierta una cuenta a disposición de los cooperativistas en el Banco Crédito. Fue el último convenio que. Eh, el último acuerdo que, que se firmó. Es, eso、eh, agiliza muchísimo. Pero e s t e último acuerdo i me tabulea.、Eh, impresionante. Está、sí. Impresionante porque a cada cooperativa tardaba entre dos y tres meses、uh -huh. en que hacía los tramites en ARFID, después en Rentas、eh, y después toda la operatoria que estaba incluida en cada uno de los bancos, porque、eh, podía ser Banco Provincia, de La Pampa, Banco Nación o Banco Credit Cop. Ahora, a partir de este acuerdo, van a tener la, la posibilidad、eh, de operar en, en Banco c r é d i t c o en forma inmediata. Excelente, excelente.、Eh, ¿Te encontrás con que las cooperativas están siendo conformadas por gente más joven o hay este, bueno, diversidad en, la, en las edades? Existe diversidad. Y yo digo que es fantástico, porque se, se combina experiencia y conocimiento por un lado. Y el ímpetu y nuevos h á b i t e s de la juventud. n o、eh, Es muy importante que en la cooperativa cada uno tenga un rol y, y no todos tienen que tener las mismas competencias. Entonces está aquel que tiene una habilidad, una experiencia en un hacer determinado, que se complementa con alguien que、eh, tiene habilidades y conocimientos para las tramitaciones, con otro que. Eh, puede manejar、eh, redes sociales y, y promocionar、eh, su actividad. Y, y esta heterogeneidad en, en, en, en la combinación de estos saberes enriquece mucho a la cooperativa. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo trabajan con la provincia? Excelentemente bien.、Eh, desde un comienzo de mi gestión, soy la primera、eh, delegada provincial. En realidad,、eh, a partir de esta gestión se designaron、eh, delegados provinciales en cada una de nuestras provincias. En este caso me tocó la responsabilidad a mí. Y la articulación ha sido eh, continua eh, y, y sumamente efectiva en el sentido de eh, compartir eh, encuentros, experiencias, eh, colaborar eh, con todas las, las tramitaciones. Que por una cuestión u otra、eh, suelen trabarse, ¿sabes? ya sea por, por, o por malas interpretaciones o porque、eh, las cooperativas no han, no han sabido incorporar、eh, determinados、eh, documentos en el TAD. Y el GEDE es un instrumento muy importante para aquellos que pertenecemos、eh, a la Administración Pública Nacional, que nos permite. Eh, ver un expediente online en, en las 24 horas, los 365 días del año. Con lo cual, esta colaboración ha sido mutua, desde viajar y, y visitar a cada una de las cooperativas hasta eh, eh, articular eh, cuestiones necesarias para、eh, que las cooperativas pudieran presentarse、eh, en la expo rural. o Los esfuerzos que vamos a realizar para que el año que viene se presenten en Expo Pymes.、Eh, un, eso fue,、habitación. eso, eso, eso、eh, justamente es un detalle que este año veía, ¿no? Que en la Expo Pymes no había ha habido cooperativas y, y bueno,、no. que era una demanda también. Sí, bueno, el año que viene vamos a poder estar presentes. Excelente.、Eh, gracias a. a A todas las gestiones que he realizado, el subsecretario de Cooperativas y m u l t a n a s de la Provincia f o e m i e m b r una. Así que、eh, hay, hay muchos desafíos para el 2023.、Eh, desde una cooperativa、eh, que estamos acompañando y que va a emprender una explotación, un proyecto forestal único en la provincia y, y que esperamos、eh, que tenga. Un éxito rotundo porque es algo muy importante de impacto directo a la cooperativa.、Eh, el proyecto、eh, fue tramitado a partir de innovación tecnológica, de fondos que dispuso Nación para esto,、eh, pero va a ser de gran impacto económico para la cooperativa, para la localidad de Santa Rosa y para toda la provincia.、Uh -huh. ¿Y esa cooperativa cuántos integrantes tiene?、Eh, en este momento t i e n e 6 barra 7 integrantes, que es la cooperativa Caminando, Caminando. Caminando, Caminando, sí. Y, y que va a necesitar muchos más asociados,、eh, porque el proyecto es a largo plazo y, y va a ir integrando asociados、eh, en la medida que, que, que esta explotación vaya creciendo. Es una explotación forestal acompañada de algunos otros emprendimientos que les va a permitir darle sustentabilidad a este proyecto. Y, y por cierto, estamos muy contentos con con, con esto. Y, y por otro lado, hay desafíos importantes, como por ejemplo,、eh, que va a ser la primera vez、eh, que vamos a tener una agencia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.、Eh, en toda la Patagonia no había esta posibilidad, no existía. Y, Ahora nos asociamos con la provincia de Chubut y queremos crear dos agencias. Una en Patagonia Norte,、eh, que es Santa Rosa, en La Pampa, y la otra en Patagonia Sur,、eh, que va a ser Chubut. Y es un, un esfuerzo que estamos realizando junto con el delegado de la provincia de Chubut,、mm -hmm. eh, de INAES, Mauricio Más. ¿Y, ¿Y qué rol、Artic、cumple el Instituto m o v i l i z a d o Es muy importante porque a partir de él no solamente podemos. Bajar fondos、eh, para grupos、eh, cooperativos recién conformados, sino que podemos articular、eh, desde capacitaciones, proyectos. y Es muy importante、eh, la presencia de esta agencia en, en Santa Rosa. Así que、eh, ya la vimos、eh, de hace un año aproximadamente, hemos iniciado la tramitación y hoy justamente. Eh, he estado hablando de eso en Buenos Aires, de,、eh, de cómo continuar para eh, lograr eh, tener esta agencia el año que viene, tanto en, en La Pampa como, como en la provincia de Chubut, porque el esfuerzo fue, fue conjunto. Excelente, María Elena, te agradecemos esta comunicación y vamos a seguir seguramente. Radio Kermés también es cooperativa, así que vamos a seguir en contacto. Hay mucho por hablar. Hay mucho, hay, mucho, hay mucho por hacer. Yo les deseo、eh, felices fiestas、eh, y que a lo mejor、eh, es lo mejor que nos puede pasar eh, comprender eh, el significado、eh, y el alcance que tenemos cuando el esfuerzo es colectivo、eh, y cuando descubrimos nuestra capacidad. De cooperar, ¿no?、Eh, esto es muy importante y, y es un desafío que tiene que estar presente. Yo sé que está presente en el medio de ustedes, pero que tenemos que tratar、eh, de que esto sea masivo, ¿no? De que estén en todos los medios. Así es. Gracias. Gracias a vos. Conversamos con María Elena González, delegada de INAES de la Pampa.